89.3 Radiográfica Radiográfica Fin de espacio publicitario Ciertan 13 minutos nada más para el mediodía, para la última hora de, desde el barrio, 14 grados 9 y eh, el cielo nublado, un cielo eh, plomizo aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y fresquito, 15 fresquito. grados casi, pero no parece. Sí, acá también podríamos prender. Yo, eh, yo ah. lo prendí. Ah, ya aprendí, sí, se, adelanta, siempre, se me adelantó, está muy bien. Sí, sobre el, con tema del frío que hace acá adentro, abrís la puerta al estudio y entra un frío de un afuera. Chiflete, sí, el salón es frío y eh, eso es cierto por el material por la amplitud eh, pero bueno un hermoso un hermoso salón que lo tenemos como desde la pandemia está medio también abandonado abandonado está como hay a, menos a mucha gente a ir y venir y ahora es, bueno se reduce a lo mínimo este así que lo tenemos allí a nuestra a nuestra radio gráfica eh, a nuestro mundo patricios en general porque la gráfica sigue en actividad pero actividad limitada, nuestra radio sigue también andando pero con menos este personal en, en el piso. Así es. Eh, la escuela obviamente no está no está funcionando como como tal para para brindar las clases, sino que están eh, está siendo como un centro, un polo de distribución y de contención para, para los Ajá. pibes que, que siguen viniendo a buscar la, lo, los alimentos que entrega el gobierno de la ciudad. Sí, por supuesto, el CESAC está funcionando, el CESAC 46 aquí en Avenida Patricios, eh, pero también con... Y con mucho trabajo, aparte, mucho aquí trabajo. en la radio, porque que no haya gente en el piso no significa que no estén trabajando igual, uh -huh. eh, que no estemos de manera presencial, no significa que no estemos desde nuestras casas igual durante todo este tiempo trabajando, y pienso en los chicos de, de técnica, por ejemplo, no todo el laburo que vienen llevando adelante desde que arrancó todo esto. Uh -huh. Así es. Eh, que hay que decirlo. Sí. estuvo eh, Mosca que estuvo como Nico ahí... En la cueva unos cuantos meses Y ahora lo, lo dejamos salir este Puede venir aquí Está Marcos Maldonado en la teleproducción En el teletrabajo Así es este Dándonos también una mano en, eh, en la producción a distancia de su casa Pero bueno, ya en unos días eh, Cuando dé positivo, ojalá este Nos quedamos tranquilos y va a estar de nuevo con nosotros Que dé negativo Que dé negativo, perdón Que, que dé un resultado positivo Ahí va Ahí está Este, por, por favor que no se nos enferme el productor nos enferme el productor así que se pueden comunicar con la gráfica al 21 50 7 4 5 y mandarnos eh, al Bricias y buena onda así es y si o no, comida también, si quieren al mediodía ¿viste? siempre no puede no puede, no puede faltar el pedido ese mangueo de comida eh, che ayer bueno se despidieron los restos de Facundo Estudillo Castro uh -huh. si ¿sí? eh, fueron inhumados los restos en el cementerio de Pedro Luro Eh, y la verdad es que hubo una gran convocatoria de familiares, amigos, vecinos ahí en Pedro Luro, despidiendo los restos de Facundo, de hecho también estuvo la, la batucada del semillero cultural de Pedro Luro haciendo eh, su batucada en, en despedida a Facundo, ahí era era el lugar donde Facundo asistía donde tenía sus compañeros, a sus amigos también estuvieron presentes este y también hay novedades con respecto a la investigación porque eh, a ver, hay un tema con un patrullero de Bahía Blanca que podría complicar aún más la situación de los policías, ¿sí? O sea, que siguen sumando pruebas en su contra. La policía bonaerense, hubo un, un perro adiestrado que en la búsqueda de, de personas que detectó rastros de olor de Facundo astuillo Castro uh -huh. en ese móvil policial. Acá lo, lo que hay que tener en cuenta es que ese mismo patrullero es el que, según eh, los los datos informados, Eh, que exponen donde estuvo por el GPS, eh, había tenido presencia el 8 de mayo a unos 500 metros nada más de donde se encuentran los restos de Facundo Estudillo Castro, uh -huh. ¿sí? O sea, estuvo a 500 metros del lugar de donde se encuentra sí. el cuerpo de Facundo Estudillo Castro y además este perro, adiestrado en la búsqueda de personas que presenta la querella, eh, encontró eh, el olor de Facundo en ese mismo patrullero. O sea, es contundente Bien. este claro. dato que... Eh, surge esta pericia que, bueno, la investigación, por supuesto, sigue en curso para determinar la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. de la policía bonaerense en la desaparición forzada, seguida de muerte ahora de Facundo. Uh -huh. Así es, sigue la investigación eh, recordemos además que hubo un hallazgo interesante dentro del mismo rastrillaje que encontró el cuerpo de Facundo que es que a menos de 2000 mil metros, es decir, en la zona en que se encontró Facundo hubo también eh, hallazgo de restos óseos humanos, ¿no? Uh -huh. Eh, no de Facundo Sino de alguna otra persona Que también se está investigando quién era eh, se, se investiga Así entonces si la zona de cola de ballena es en, en Villarino, en el sur de la provincia de Buenos Aires no Era de... una suerte de zona de descarte Claro De, bueno cuestiones macabras ya este en la acción al policial. Uh -huh. eh, Recordemos que también estaba la zapatilla que reconoció la mamá de, de Facundo y después había otras prendas que también iban a ser analizadas. este O sea, sí, evidentemente es un lugar de acceso y de descarte aparentemente eh, de restos humanos. Uh -huh. Vamos a ver cómo continúa esta investigación. Ojalá que se haga con, con celeridad. Estás escuchando Desde el Barrio. El show periodístico de Radiográfica. Nos vamos ahora al oeste, nos vamos al partido de Moreno aquí en la provincia de Buenos Aires... Porque en la empresa de Alfajores Vimar, ya hemos cubierto varios uh -huh. conflictos lamentablemente en la empresa Vimar, eh, hay trabajadores en negro, fuera de convenio, no se respeta el protocolo y hubo también distintos eh, despidos en los últimos meses. Estamos en comunicación con Fernando González, eh, quien fuera trabajador de la empresa bimar Fernando, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, el Emla y la Vitar, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por comunicarse. Eh, gracias a vos por por atender aquí a la radio gráfica y contanos fernando cómo está hoy hoy la situación ahí en moreno en en vimar y mira eh, nosotros bueno hoy estamos reclamando con el apoyo del gremio porque el gremio pastelero que, que nos representa porque bueno eh, en realidad las denuncias se realizaron en el mes de mayo en plena pandemia no eh, el gremio hizo una inspección sorpresa, bueno, detectando casi 50 empleados en negro, eh, bueno, eh, no están registrando, no tienen obra social, no hay ART, eh, mujeres eh, trabajando con 7, 8 meses de embarazo sin ningún ninguna licencia, 12 horas al lado de una máquina con 15 minutos de descanso. Eh, Abusos totales por parte de la empresa. Eh, no hay opción de... Eh, respetar las horas de trabajo por convenio, el tema es, bueno, se denunciaron las irregularidades, el gremio lo elevó al Ministerio de Trabajo, eh, esto fue el 29 de mayo, a partir de ahí, bueno, hubo despidos, en los cuales me incluyo, uh -huh. la empresa tomó represalias, cuando el sindicato hizo la inspección, escondieron a la gente en negro y los sacaron en camiones, como vacas, para que no detectaran a esos empleados no registrados. A partir de ahí se inicia toda una lucha con los compañeros que despidieron, que estaban en negro, gente hace 6, 7 años que estaban en negro, bueno. ¿Cuántos, Fernando? Eh, la situación es esa. ¿Cuántos eh, compañeros despedidos en total? 10 despidos, 10 uh -huh. despidos, y bueno, cuando ya trabajando en pandemia, sin ningún tipo de protocolo sanitario, o sea, ni distanciamiento, porque es una fábrica donde se producen alfajores, en las máquinas trabajan uno al lado del otro, o sea, no no claro. entregan los elementos de seguridad ni nada. Trabajando como animales, las chicas embarazadas, eh, están descompuestos, son 12 horas de trabajo, eh es eh, inhumano lo que hacen uh -huh. y no te reconocen a los empleados de negro tampoco porque el dueño eh dice ante el ministerio que él no tiene gente en negro trabajando cuando en realidad ya está todo comprobado y se llevaron todas las pruebas. Pero bueno, no quiere pagar las indemnizaciones, no quiere reincorporar a la gente que despidió Y ahí estamos, en esa lucha, reclamando lo que es lo nuestro, nuestra fuente de trabajo. Uh -huh. eh, bueno, los compañeros que se compañero hubo varios contagios, se denunció a, a través del, del sindicato a la municipalidad de Moreno para que haga las inspecciones. Uh -huh. eh, creo que le, le aplicaron el protocolo que tiene que aplicar, tenían que cerrar la fábrica, no la, cerrar, no la cerraron. Siguieron trabajando con gente que se fue contagiando y así estamos. Claro. Esa es la situación. Eh, la gente sigue trabajando igual que se hace... En el 2013 hubo un conflicto igual que esto. Lo mismo, hubo despidos y todo y quedó todo siempre en la nada. Uh -huh. Eh, sigue trabajando eso? en la producción continúa habitual, no se paró ninguna máquina, sí. continuó todo. No, no, no, no. La eh, la, la fábrica cuando eh, se implementó el primer decreto presidencial el 19 de marzo eh que habló el presidente, bueno, la fábrica suspendió actividades hasta el 25 de marzo, después del feriado. Ellos decidieron trabajar. Más allá de que la empresa es fábrica de alfajores, o sea, de golosinas, eh, está registrada como industria alimentaria, como que fabrican mayonesas y jugos. Claro. Nada que ver con lo que, que ejercen en Ajá. realidad. Uh -huh. Entonces, amparándose en eso, hicieron que la gente siga trabajando, sin ninguna medida de sanitaria para la gente, y así se fueron contagiando. Los que hicimos las denuncias en plena pandemia, bueno, eh, nos despidieron. Claro. Fernando, ahora, eh, después de que se hacen estas inspecciones y se detectan semejante cantidad de irregularidades, ¿qué pasa? Eh, ¿Quiénes son los responsables de que la empresa se ponga en regla, pague multas, eh, regularice su situación? Y en realidad eh, el Ministerio de Trabajo, que uh -huh. hasta acá no había ninguna intervención. Lo único que va a hacer el Ministerio es eh, audiencia por videoconferencia tratando de que el, los dueños de la empresa lleguen a un acuerdo con el gremio por la situación. Pero el Ministerio no nos está dando ningún tipo de apoyo a nosotros. El Ministerio de Trabajo de Provincia, ¿está bien? Y en ningún momento hicieron una inspección de ellos, ni se acercaron al lugar ni nada. Y los dueños tampoco, eh, se, eh, o sea, tienen contacto con el con el gremio. Hoy, por ejemplo, nadie llamó al gremio para solucionar nada. Uh -huh. Y acá estamos. O sea, el Ministerio, que es que tendría que apoyarnos, no nos está dando una mano. Más allá de que nosotros presentamos todas las denuncias y todas las pruebas, ¿eh? De, de todo lo que pasa con la gente, la gente trabajando en negro, el listado, los datos, todo. Eh, ¿Qué respuesta Esto hubo gremio, del, ¿no? del Ministerio de Trabajo Provincial, entiendo, no? ¿Cómo? eh ¿Del Ministerio de Trabajo Provincial y también el Nacional pudieron tener contacto? eh Creo que sí, porque eso lo maneja la parte gremial. bien, Pero yo tomé eh, una de las audiencias que le hicieron por video videoconferencia, en donde el ministerio no no aplicó ninguna sanción ni multa, no hizo inspección ni nada en la empresa. O sea, no, claro eh, los derechos nuestros como trabajadores quedaron en la nada. Uh -huh. eh, es es terrible ver que se descomponen las, las chicas embarazadas al lado de la máquina y la agarran y le toman la presión y la mandan a trabajar de vuelta cuando en realidad no tienen ninguna asistencia médica, no tienen una obra social porque están en negro, o sea, y si la mandan a la casa, le descuentan el día. Esa uh -huh, la situación claro. que se vive dentro de la empresa. Eh, si hay alguna inspección o alguna movilización, te esconden a toda la gente negra y te la sacan por atrás, porque es un parque industrial chiquito, en La Reja, Partido Moreno. sí Te cortan los alambrados y te sacan la gente escondida en, en vehículos de, de la empresa. Claro. Eh, Fernando, ¿qué medidas, digamos, toman los trabajadores ante esta situación? ¿Cómo hacer la estos días, la semana que viene? Los trabajadores adentro están eh, amenazados, porque el tema es el siguiente. Ellos están en contacto con nosotros, pero... Los dueños los tienen trabajando bajo amenaza de que si dan datos o hablan con el gremio, eh, nos pone como ejemplo a nosotros y que va a hacer lo mismo con ellos, que los va a despedir. O sea, los que den datos o llamen al, al sindicato, eh, los despiden. Claro. Esa es la política de la empresa. Uh -huh. eh, ¿Quién del es el dueño? Repetíos eh, el nombre eso del dueño. Jorge Paretti y Vivian García. Ellos Ajá. son los dueños... Ellos tienen eh, publicidad en América TV, en el programa de Intratables, en el de Mariano Yudica, en Radio La Red. Están haciendo una ampliación de la fábrica porque, bueno, en la última audiencia el dueño dijo que tuvo que pedir un préstamo para regularizar situación de algunos compañeros que están adentro, que estaban